Buenos días, Pepe y a la red Farco. En Entre Ríos, las elecciones fueron también para gobernador, así como también para diputados nacionales, senadores provinciales, diputados provinciales. En 83 ciudades elegían consejos de deliberante, juntas de gobierno y, y comunas en cientos de lugares también. Eh, bueno, hay un par de datos interesantes. La disputa por el sillón de urquiza como se denomina al espacio del gobernador, que desde hace 20 años lo ostenta el partido justicialista en sus diversas estrategias electorales, frentes, alianzas, corrientes y estilos y que hoy en día puede caer en manos de Juntos por el Cambio, que se, se denomina Juntos por Entre Ríos, en esta provincia mesopotámica. En resumen, el candidato más votado fue Adán Val, el candidato oficialista, que es actual jefe de gobierno de la ciudad capital de Paraná, eh, pero Juntos por Entre Ríos fue la coalición más votada, porque tuvo interna entre el porteño Rogelio Frigelio, que tiene un domicilio en el departamento Islas, al sur, por eso votó en Villa Paranacito, se tuvo que trasladar, de su zona de confort, y que le pisó los talones a Dambal con los votos, y él competía en interna con Pedro Galimberti, eh, un radical, entre los dos obtienen más que eh, a Dambal. 268 mil votos para Dambal, 264 para Frigerio, y 56 para Galimberti. Es decir, eh, Dambal tiene un 38%, Y, y el Juntos por Entre Ríos tiene un 45% aproximadamente. El otro dato a destacar es que los votos en blanco fueron de casi 105.000, que representa eh, un poco más del 15% de, de los votos. 105.000 votos en blanco es la tercera fuerza en la provincia de Entre Ríos, y en cuarto lugar, con 102.000 votos, un poquito más, que representa el 14,56%, el candidato de Javier Mirey, que se llama Sebastián Echevere un apellido también reconocido, terrateniente oligarca, hermano de Luis echevere ex ministro de Mauricio Macri. Esta es la situación en la provincia de Entre Ríos, informo para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.